Estados Unidos dice tener pruebas que confirman uso de gas sarín en ataque químico en Siria. El gobierno de Barack Obama presiona para tomar un camino hacia la acción militar en Siria, urgiendo al Congreso a apoyar el llamado del presidente. Al anunciar que evidencia recolectada, independientemente de la misión de la ONU, Muestra que Siria usó gas sarín en un ataque contra civiles. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que su país debe actuar. Si no lo hacen ahora, mandarán un mensaje de impunidad, dijo Kerry en una entrevista para el programa State of the Union de CNN. Pruebas de gas sarín. Muestras de sangre y cabello tomadas en el este de Damasco han dado positivo con señales de gas sarín, dijo el domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, a CNN. Kerry dijo que las muestras fueron recolectadas de manera independiente a la investigación de la ONU del presunto ataque con armas químicas del 21 de agosto. El gas sarin es un compuesto químico que fue categorizado como arma de destrucción masiva por la ONU. Kerry dijo que las muestras se obtuvieron a través de una cadena de custodia apropiada. Sabemos que el régimen ordenó este ataque. Sabemos que se prepararon para realizarlo, dijo. Sabemos de dónde provinieron los Cohetes. Sabemos en dónde aterrizaron, sabemos el daño que hicieron después, hemos visto las terribles escenas en redes sociales y tenemos evidencia del ataque por otras formas y sabemos que el régimen intentó encubrirlo después, así que es un caso verdaderamente abrumador. El presidente estadounidense Barack Obama dijo el sábado en un discurso en la Casa Blanca que Estados Unidos debería emprender una acción militar contra objetivos sirios. Según Kerry, la evidencia refuerza el llamado del presidente Obama de emprender una acción militar. Cada día que pasa este caso cada vez es más fuerte dijo el secretario de Estado. El de Kerry se produce en medio de la campaña del gobierno para convencer a los congresistas de aprobar un ataque contra Siria. Los congresistas vuelven de receso el 9 de septiembre. La decisión de Obama generó críticas tanto entre los que apoyan como los que rechazan la intervención estadounidense. No podemos entender cómo pueden prometer ayuda a quienes son masacrados cada día por cientos, dándoles falsas esperanzas y luego cambiar de parecer y decir, esperemos para ver. Digo, la coalición nacional siria, grupo de oposición. El gobierno de Irán que apoya al régimen sirio le advirtió a Estados Unidos que pagará un alto precio de ataca a Siria.